Silvana, desde Radio Encuentro. Hola, buen día. Buen día. Bueno, cuidan,、eh, contanos un poquito. Cuidanos, te iba a decir. <risa> <risa> bueno, lo vamos a hacer cuando lo necesites. a <risa> y <Ay>, gracias. <risa> <risa> bueno, nosotros,、eh, como usted dijo, somos la agrupación Cuido, conformado por acompañante terapéutico, cuidador domiciliario, enfermero. Y si q u i e r a n sumarse también en la rama del tema de salud, lo pueden hacer, será bienvenido. Y en este momento estamos celebrando, como usted dijo, el aumento que se nos dio a través de la lucha. Nos agrupamos como trabajadores,、eh, vuelvo a repetir, que prestamos servicio como de cuidado. Y teníamos un abandono grande por parte de IPROS, porque IPROS, sin consultar, nos puso precio a nuestro trabajo y, bueno, dando reintegros bajos a la familia. Sí, Sí. Y por lo tanto, muchos no podían alcanzar、eh, beneficio s por el monto tan bajo. Entonces, decidimos eh, agruparnos, eh, cuidadores, acompañantes, enfermeros, y luchar por esto. Empezar por IPROS, porque era de las obras sociales el que daba la prestación más baja. Y bueno,、eh, nos reunimos con Hugo Aranea, que nos dio un apoyo muy grande de la CTA, nos acompaña. En todas las entrevistas que tenemos, en todos los pedidos que tenemos, junto a n e l u i Costa, también a la par nuestro.、Eh, y bueno,、eh, obtuvimos este logro: de 80, pasamos de 80 pesos a la hora pasamos a 99, y de 99, gracias al acompañamiento, pasamos a 152 a la hora. Claro, era muy poco al... lo que venían percibiendo. Muy poco, aparte, no era solo eso. Sino que en esos cuatro años que ahora le voy a decir, todo aumentó y nuestro monto、claro. era el mismo. Desde el año 2015 se pagaba 80 pesos la hora.、Claro. Hasta el mes de diciembre, que con la lucha pudimos alcanzar a 99,20 pesos. Y después hicimos otro petitorio y alcanzamos que se nos reconozca a partir del primero de enero, que vamos a cobrar en febrero, 250 dólares a hora. Porque esto no es solo para la cuidadora, sino también para las personas que le prestamos servicio de cuidado. Porque imagínense ustedes, las personas que cobran un monto muy bajo de jubilación. No pueden pagar para que los cuiden. Entonces、claro. ahí tendría que estar la obra social en apoyo al adulto que tiene tantas necesidades. Sí, claro. Porque esto no es en contra de nadie, sino a favor del adulto, que nosotros como cuidadoras conocemos la problemática diaria que sufre el adulto, tanto en el aumento, medicamento, en el aumento de medicamentos, en el aumento de los alimentos, en, en el aumento de todas las cosas. Entonces, ellos con esto también es su logro, porque imagínense ustedes, menos lo que van a tener que poner de su bolsillo también. Sí, sí, sí, claro. Entonces, ese es el triunfo: el triunfo es completo, porque es para el afiliado y para nosotros que, claro, que se nos reconozca como, como tendría que ser, y todavía estamos bajos. Porque 152 todavía es bajo, pero bueno, es un logro inmenso. Y todo esto le tenemos que dar gracias、eh, a la CTA, porque sin ellos no hubiésemos podido lograr nada. porque Imagínense que nosotras, a nosotros nunca nos recibían, porque nos decían de que ellos el trato lo hacían con el familiar, no con la cuidadora. Pero、claro. fueron ellos los que pusieron precio a nuestro trabajo. Claro. Y Sin consultarnos. Así que bueno, gracias a, a, esto podemos decir que estamos contentas por este、eh, gran triunfo, que no solo se nos aumentó a nosotros, también se le aumentó a las acompañantes terapéuticos. Y al recibir nosotras reciben para arriba también.、Sí. Todos los, los que prestan servicio y de cuidado. Así que bueno, esa es, es, es nuestra, l a alegría del, del logro que hemos conseguido. Y es un logro para, para toda la provincia, para la agrupación e toda、claro、la que... provincia. ¿Y hace cuánto、claro、que se conformó la agrupación? Que... Nosotros nos empezamos a reunir los primeros días de noviembre y, y bueno, y ahí fuimos, planteamos nuestra,、eh, nuestra problemática a Hugo. Eh, le preguntamos qué se podía hacer porque estábamos totalmente desinformadas y, y, como no,、eh, no, no teníamos mucho conocimiento de cómo podíamos defendernos, porque no solo el problema era el precio, sino que nosotros no tenemos obra social y tampoco tenemos seguro, Ajá, porque somos monotributistas, pagamos 1.040 pesos de obra social, pero no podemos usarla porque tampoco nos reciben las obras sociales. Ahí, Entonces、eh, hay mucho abandono para nosotras y le preguntamos a Hugo cómo nos podía ayudar. Él estuvo dispuesto desde el primer momento, nos asesora, nos acompaña. Y bueno, lo primero que hicimos fue formar esta agrupación, Cuido, que es el cuidador domiciliario, compañero terapéutico y enfermeras también. Y bueno, y juntarnos a hacer petitorios. Eh, pedir reunirnos con el presidente de IPRO e que hubiese sido imposible si no nos hubiese acompañado a la c t a hubiese sido imposible. Y gracias al acompañamiento de ellos, nos recibieron. Nos recibió el presidente, me olvidé el apellido ahora,、eh, y muy amablemente, bueno, nos dijo, él n o sabía, estaba muy desactualizado de los motos reales, y dijo que bueno, que iba a ver qué se podía hacer. Y que nos acompañe, le pedimos. Bien. Y bueno, y alcanzamos este, esto. Que es un logro grande porque fue sí,、claro. el 90%. Sí, claro. Claro, sí, no, no, grandísimo, pero también、eh, teniendo en cuenta que estaba muy por debajo de, de los montos, ¿no? De, para, para recibir el sueldo. Y encima, si es,、eh, ustedes trabajan como monotributistas, hay una parte del dinero que la tienen que destinar a pagar ese monotributo, digamos. s c ó Importante es la parte, importante porque、eh, así subió muchísimo.、Eh, la que menos paga nosotras de, de monotributo son 3.100 y de ahí para arriba,、claro. para arriba. Entonces, al pagar para arriba, uno nunca ve el sueldo real. Y después, si vos vas al supermercado, todo sube. Igual nosotros vamos a seguir luchando para que la,、eh, pueda subir el monto de, de la prestación al afiliado, porque todo sube y, y nosotros siempre nos estancamos, estábamos muy olvidados. Imagínense que le conté primero que estuvimos cuatro años cobrando 80 pesos a la hora. Sí, claro. Cuando, cuando en estos cuatro años todo es como que se duplicó y nosotros seguíamos igual y, y aumentaba FIB,、sí, aumentaba todo. Cecilia, eh, Cuido eh, de aquí de Viedma enuclea en a cuidadoras, cuidadoras、eh, polivalentes, acompañantes terapéuticos y servicio de enfermería. Y ustedes, ahora como agrupación,、eh, imagino que se reúnen y que también estarán esperando a que、eh, distintos, o sea,、eh, personas que trabajan、eh, y que podrían afiliarse a Cuido se acerquen también a participar de, de la agrupación. Claro que sí, porque el,、eh, nosotros no cobramos nada por asiliarnos. t A nosotros nos no acompaña,、eh, no nos cobran ninguna cuota, no nos pide plata, eso que quede claro. Porque muchas, cuando uno le dice, pero、pues、tenés que afiliarte porque la lucha es de todo, lo primero que piensan es si cobran. No, no nos cobran, que eso quede claro. Todas las que necesiten un acompañamiento, que se pueda pelear sobre todo por nuestros derechos, porque nosotros trabajamos con nuestro cuerpo. Imagínense de que si la persona no se puede、eh, eh, autovalidar, nosotros tenemos que hacer el trabajo por ellos.、Claro. Eh, y, y bueno. Y es eso, el trabajo es con nuestra salud y con nuestro cuerpo. Entonces, todos los que necesiten acompañamiento pueden venir, sean, sean cuidador formal o informal. Los i n f o r m a l también, porque el informal también sufre mucha desidia de, de todo. ¿Y ustedes no, dónde?、Eh, sí. No, sí, eso. Bien, ¿y ustedes、eh, don, a dónde eh, pueden eh, acudir, digamos, estas personas? ¿Se juntan? ¿Tienen un horario? ¿Un lugar? Nosotros nos juntamos en la casa de la CTA los miércoles de 17 a 19 y los sábados de, de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde en la calle Tucumán 228. Perfecto. Así que ahí pueden acudir. Sí, pueden acudir, sacarse las dudas, preguntar, plantear la situación que necesiten. Van a tener un acompañamiento nuestro, ¿no? También necesitamos. Que también se vayan sumando para que esto pueda ser más grande y que, y que cuanto más somos, más grande la lucha, más nos vamos a hacer escuchar. Y bueno, y antes que de todo, volver a agradecerle a Hugo, también agradecerle a Nelly Costa y también agradecerle a Aldo Capretti, que, que él también nos asesoró cuando nosotros necesitamos. Eh, preguntarle algo, pero sobre todas las cosas, a Hugo que nos acompaña a todas las reuniones junto con él. Y bueno, y para allá vamos a la lucha. Bueno, Cecilia, muchas gracias por gracias. la comunicación. Muchas gracias. A y bueno, y felicitaciones. Gracias, buen, día. buen día. Bueno, hablábamos con Cecilia a b i d Ella es、eh, militante, compañera de esta nueva agrupación que se creó en noviembre, Agrupación Cuido, que, como escuchabas hace un ratito, nuclea a cuidadores, cuidadoras. Polivalentes, acompañantes terapéuticos y servicio de enfermería,、eh, que consiguieron un 90% de aumento tarifario、eh, logrado con el IPROS, con la ayuda de la CTA autónoma de aquí de Viedma.、Eh, cobraban muy poco,、eh, percibían muy poco dinero, por eso este aumento del 90%.、Eh, y si sos、eh, enfermero, enfermera formal, informal, como decía. Cecilia, te querés acercar a informarte, a participar de alguna reunión. Ellos y ellas se están reuniendo en la CT e Autónoma en calle Tucumán, número 228, los miércoles de 5 a 7 y los sábados de 2 a 4 de la tarde.